Hip hip, están muy calladitos, ¿eh? ya están muy calladitos, el, erasno, el garbanzo se le anda cromando al garbanzo, el garbanzo se cromando al erasno, a ver vamos acá con unas llamadas, hoy les voy a platicar de algo muy interesante como todo lo que platico acá, les voy a platicar de algo que me enviaron por acá y dice lo siguiente, dice yo soy, um, les voy a leer el correo que me mandaron que es muy interesante, Y dice lo siguiente, dice, hola, buen día, yo soy la pareja, eh, eh, la pareja Pamela, no voy a decir el apellido, de, de fulano, tampoco voy a decir el nombre ni el apellido del Brody, pero ella dice, yo soy la yo soy Pamela, la pareja de papá, papá, te escribo el día de hoy sobre mí, me dice ella, sobre mí, la situación que él te planteó solo es su versión, y la verdad me da mucha tristeza que usted también se atrevió a dar un consejo y dirigirse a mí de esa manera, sin ni siquiera conocerme. O sea, esta mujer me dice que yo le di por pues, lo que le dije a su brody y ella pues, está diciéndome qué onda, no me conoce, no sabe la situación, por qué le hizo eso a él sobre mí. Dice, y pues yo también quiero consejo de su parte, ya que él lo puso lo que usted le comentó en su estado de WhatsApp. Lo único que me dediqué a hacer fue a enseñarles valores, educación, tanto a él como a la niña. O sea, me dice ella que le enseñó valores a él y a la niña. Dice, y hasta golpes físicos, dice, y él solo ha respondido con insultos, malos tratos y hasta golpes físicos. Eso no se lo comentó, es lo que ella me dice sobre él. Por lo que como hombre, como hombres, no les enseña a que las mujeres se las respetan se cuida y se les trata bien. Esto es lo que ella me dice ¿Por qué como hombres no le enseña a que las que a las mujeres se les respeta, se les cuida y se les trata bien? ¿Ustedes algún día he dicho yo que no se les trate bien y se le respete a las mujeres? Nunca he dicho eso, al contrario Respeten no solo a la mujer Y te lo digo ahorita ah, ya, Aquí la tenemos, ahorita voy a hablar contigo eh, Pamela Muy bien Pamela, aquí me dices tú ¿Por qué como hombres no le enseña a que las mujeres se les respeta, se les cuida y se les trata bien? Y te voy decir una cosa. Yo nunca solamente les he dicho que traten, respeten bien a las mujeres. Yo he dicho que traten bien, respeten ancianos, ancianas, niños, niñas, hombres, mujeres, todo. Yo no soy como ustedes que se quieren ir nada más por un sexo y decir, ay, ¿por qué no les enseña a respetar a las mujeres? No. Hay que respetar al ser humano, no solo a las mujeres. ¿Ustedes quién se creen para nada más ser respetadas ustedes o qué? Esa es mi pregunta. Ahorita vamos con más. Me escribiste esto. <coughs> dice, dice aquí me escribiste, se respete, se les cuide se les trata. De. Jamás debes sacarle la sangre a una mujer, jamás debes insultarla con palabras antisonantes. Claro, yo siempre les he dicho, si no están a gusto, <coughs> no lleguen a insultos. Verbales ni insultos eh, físicos Jamás, eso está Eso yo lo he dicho mil desde veces Y otra vez, <coughs> maldita sea Y otra vez lo vuelvo a decir Lo vuelvo a repetir señores Dejen de usar mi nombre Dejen de usar al doggy Para ser violentos, agresivos Infieles Todo lo que ustedes son por Y poniéndome a mí Mis verdaderos alumnos de verdad saben Yo lo que les he dicho siempre Pamela, ¿a ti te pegó él y te sacó la sangre? Sí. ¿Perdón? Sí. Sí. Ok. Entonces, cuando él te sacó la sangre, te golpeó y todo esto, ¿tú lo denunciaste? No. Muy bien. Entonces, yo no digo que entonces no hay que decir nada, pero también hay gente que sigue haciendo lo que hace y es como es porque nadie les pone un alto. Si tienes un brody que te golpea y te saca la sangre... No deberías estar con él, pero yo entiendo que no es así de fácil. También, yo nunca les he hecho que maltraten a nadie ni nada. ¿Tú me escuchas a mí todas las tardes? Sí. ¿Me has escuchado algún día que hay que que las maltraten, que las golpeen? No, simplemente fue el tema de que él tenía una versión y tú, tú solo respondiste a lo que él te dijo. Eso es lo que yo estoy tratando de aceptar, ver lo que me entienda. Muy, muy bien, aquí va Pamela entonces. Él te mandó algo y te dijo que yo yo le había dicho esto, ¿verdad? Él te lo dijo. Sí. Muy bien, eso es lo que él dice que yo escribí. Ajá. Él me contó, según una historia, yo le dije esto. Es increíble que tu pareja se fije en lo que come tu hija. Hombres abran, abran bien los ojos y vean el tipo de personas con las que estás viviendo. Valórate carnal. En primer lugar, bro, en primer lugar yo no uso la palabra carnal, ¿ok? Para que tengas en mente, yo no uso la palabra carnal. Segundo, dice, "Tú no necesitas esas personas en tu vida." Según él dice que yo escribí esto. "Tú no necesitas esas personas en tu vida y ve la realidad que nadie te diga que no puedes sin ella. Tú solo sabes tus problemas y lo sabes superar por ti mismo y que la gente diga" Que tú solo puedes salir adelante sin necesidad de una mujer y menos de ese tipo de, gra de grado. Tampoco eso, eso no son mis palabras. Que se cree muy perfecta, hermano. Esa mujer te quiere hacer su a su molde. Tampoco yo uso la palabra hermano. Sí si la he usado, yo creo alguna vez, pero no la uso así. Ni tampoco molde. porque tiene una vida pasada y todo lo que quiere es, es a su modo? Ánimo Fermín, creo este bro se llama Fermín. Nunca he hablado con un Fermín yo. Tú puedes solo y sabes una cosa, te mereces lo mejor para ti, tu hija. Solo tú sabes lo que quieres en esta vida para ti y tus hijas. Te voy a decir una cosa, tú me escribiste un correo y te digo a ti y a todos los que me están escuchando, asegúrense que lo que dicen que yo digo, ustedes lo escucharon de mí. Yo no lo he dicho, nunca le he escrito a ningún Fermín. Hay páginas falsas o tal vez este brody está escribiéndose con alguien o se lo inventó para mandártelo a ti. Nada más te lo digo. ni siquiera Yo, yo que sepa, nunca he hablado con un brody que se llama Fermín y que tiene una hija. Okay. Entiendes. Ahora, tú okay. tienes la versión de que tienes un hombre que se llama Fermín. Yo no sabía. El brody te golpea, te saca la sangre, te te ha faltado al respeto. Eh, ¿Tú estás con él ahorita? Sí, sí, con bueno. él. ¿Por qué? Eh, de hecho, nosotros somos, venimos de, de Guadalajara, nos instalamos aquí en Tecate. Pero ya estoy pensando yo regresar a mi, a mi lugar de nacimiento. ¿Y qué es lo que te detiene? Este, pues leer la economía, el viaje, el gasto. O sea, el viaje a Guadalajara te detiene... Para no dejar una mala relación, una mala vida, un hombre que te golpea. ¿Tú no tienes familia en Guadalajara? ¿Primos, hermanos, mamá, papá? No, es exactamente. Si los tuvieran, créanme que no estuviera de aquí. Exacto. Es. Hombres abusando de personas indefensas, entre comillas, para después hacer lo que quieren con ellas porque ya no se puede defender. Eso yo no les he enseñado aquí, Brodis. Ayer hablé de eso, hoy otra vez. Pero esto ya parece que que como si yo, y, y muchos brothers usan mi nombre para eso. ¿Cuánto se necesita para que te vayas tú a Guadalajara? ¿Cuánto cuesta un boleto de autobús? No, un boleto, no tengo la menor idea de cuánto cuesta un boleto de autobús. Lo único que sé que un, un boleto son, estamos hablando de, de, de Tijuana a Guadalajara, Estamos hablando de más de... En autobús de más de tres días de viaje. Eh, dice aquí, maestro, que 1,869 pesos eh, de, de Tecate, Guadalajara. Es un día a 10 horas del viaje en autobús. Un día a 10 horas. Sí, es lo que dice. Muy bien. Pues bueno, en, en déjame decirte que ahorita los vuelos, los vuelos uh -huh. de Tijuana a Guadalajara, Estoy viendo por Viva Aerobús. Están a 69 dólares y Volaris 71 dólares. Ok. Este ya no, lo estoy checando. Yo tengo maíz. 69 dólares, 71 dólares. Ok. Vuelo Solamente. y llegas en 2 horas 50 minutos. Así es. Sí. ¿Con quién llegarías allá si no tienes a nadie? tengo, obviamente tengo en mi casa, yo tengo mi casa allá, esto la tengo sola, este, yo llegaré a mi casa, pero yo tengo una hija aquí que me traje también, me iré con ella, somos mi hija y yo. Muy bien. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija ya tiene 17 años. Ah, pues ya está, ya está grande entonces tu niña, ¿no? Y ella, ella ¿qué te sí. dice después de que ve toda esta situación que pasas? Este, pues está esperando eh, a que juntemos un dinero para poder regresar, porque obviamente tenemos que llevarnos cosas, este, nuestras maletas y todo. Obviamente con eso... A, a, a... ver, per, permíteme, te regreso contigo, ya ya vuelvo. El podcast de Erasno y Chocolata Enmecido para escuchar el podcast Eras no el choco a toda hora y en cualquier lugar. Bueno, estamos de regreso. Eh, me llamó la atención que esta mujer Pamela eh, me mandó un, un correo donde me dice que por qué no veo las dos versiones y me quedé como de qué habla, ¿no? Y creo que alguien, una de dos o el o tu esposo o tu pareja se inventó que yo le dije eso o la otra se están hay páginas piratas del Doggy falsas y hay gente que yo les he dicho miles de veces sepan distinguir de lo que es y no es aquí les digo esto es lo que publiqué hoy y si no ven eso hay páginas piratas del show de y la Chocolata mira la verdad hasta me duele el estómago de ver gente que escribe y les contestan y todo pero bueno si no saben distinguir de una página de otra que nos que por eso traen Parejas ahí de cualquier cosa eh, Me quedé con lo último Que ibas a decir Garbant oh, Que usted nunca va a tener una conversación por Whatsapp Con ninguno de sus alumnos No por Whatsapp cualquier... pues como sí, van jamás. a tener Whatsapp y, no. y lo único que da pues está en su página Y hasta ahí o sea no hay pues Si reciben algo extra pues quiere decir que Lo más probable es que es falso Pues bueno tengan cuidado Y, y eso es Pamela pues es un brody Que no te conviene, tienes una hija Tú te quieres ir a Guadalajara eso es lo que cuesta un boleto, dices tú que quieres llevarte también cosas para allá, pues bueno, eso ya es un proceso, eh, el que sí. tienes que tú ir viendo, este es un hombre de armas tomar, que si tú te vas puede hacerte algo. Sí. ¿Cómo? Así es, digo. Muy bien. Eh, ¿Has solicitado, pedido ay ayuda al gobierno? No, para nada, no tengo la menor idea como se hace eso. Bueno, vamos a tratar de, de ayudarte, porque también necesitamos ver cómo funciona. No sé si vaya a ser que de, tienes una hija que de repente vayas y diga el Brody, ustedes le dijeron que se fuera y que nos, no queremos meternos ese rollo, pero podemos darte algunos números donde tal vez puedan ayudar a personas y ahorita lo buscamos ahí, donde te pueden ayudar a, a que te vayas a gusto allá y puedas llevarte lo que tienes que llevar y sea de la forma mejor. Ahora Brody's. Ustedes se creen muy machitos, teniendo una mujer ahí a la fuerza, teniendo una mujer a la que pueden manejar y hacer así, todo lo que como si fuera un esclavo. Es muy triste, Brodis. Ustedes quiero que les digan, a ustedes mujeres que me están oyendo, que tienen a Brodis asustados con lo de los papeles, que tienen a Brodis asustados con, te voy a echar la migra, el yo te di esto... Si tú te vas, voy a decir que me violaste, que me pegaste, que abusaste de la niña, del niño, que, que un día que haces drogas. Esas mujeres que tienen así, ustedes mujeres son una basura por tener a un hombre a la fuerza, por, por muchas cosas. Y obviamente, hombres también que tengan a mujeres a la fuerza, Brody, no vale nada. ¿Por qué? Porque ¿en qué cabeza del mundo cabe tener secuestrada a una persona? Me van a decir, no, yo no la tengo secuestrada. Ese es un secuestro, es una manera de secuestrar a alguien, privarlo de su libertad, emoción, eh de su libertad, que ella no puede hacer lo que ella quiera, que el brody no puede hacer lo que él quiera. Y no está hablando de libertinaje, está hablando de que si una persona ya no te quiere, hasta ayúdala. ¿No? ¿Sabes qué tiene razón? Pues ya no se dio, por mi hija te voy a dar eh, chance, te ayudo a mandar cosas para allá, no lo van a hacer porque están enfermos. Y enfermas también Que el hombre dice Ya no puedo estar contigo Pero cuántos años estuvimos Cuántos años fueron Y por qué hasta ahora No, tú a mí no me dejas Locas Entonces Pamela Te voy a dar ahí unos numeritos Pero vamos a Edwin ahí Ahorita buscamos en internet ahí Para ver cuál es la mejor forma De que tú estéis bien ¿Sale? Muchas gracias Muy bien Gracias, no y, y yo ni sé qué historia ten, tengan, es más no sé si ella le hizo algo a él también o lo que sé yo no sé Pero nada más les digo qué feo es andar con una persona a la fuerza ¿Me embarazaste? ¿Te quedas conmigo? ¿Te, ¿Cómo? Si tenemos dos años de novios, ¿por qué vamos a terminar? ¿Pero cómo si tenemos cinco años de casados? pero Ahí están Pegados como el becerro a la fuerza, un secuestro, eso es secuestro. ¿Qué sentirán esas personas, maestro, de que tienen ese poder de secuestrar a la gente psicológicamente y, y tenerlos sometidos, como en este caso está...? No sé, bro, ¿qué han de sentir? No sé qué han de sentir, pero qué triste, ¿no? Hay gente que... Hay gente que yo no sé ni cómo llegó, por ejemplo, a Estados Unidos. No saben ni ni hablan, nomás trabajan, hacen lo que les tienen que hacer. Ni sé cómo consiguieron pareja. Siempre creo que son brodies que de repente hay mujeres que hablan más, son más vivas, tienen más colmillo y son los que los van llevando y después los tienen ahí como como mensos. No, no, no, no. Ey, ey, ¿dónde vas? Ey, pon esto aquí. Hey, esto acá. Ni siquiera son de decir Pues ya lo tengo de mi güey De menos de que lo trato bien no Mi, amor, <risa> mi amorcito, papi Chiquito ayúdame con esto mi... No, ni eso Ni eso Bueno, te regreso Mis redes <risa> es, mis redes sociales, oiganlo bien En Instagram Arroba el maestro Dogi Y lo último que se publicó ahí Les voy a decir Y también lo último que se publicó en Twitter Y Facebook, se los voy a dar regresando Para que se enteren Y no estén siguiendo páginas piratas ¿Ok? ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! Es el podcast Que estás <fraven> escuchando El show, verano chocolate El podcast de El Chobachito Todas las tardes <fraven> es ¡Bravo! Muy bien Pues ahí escucharon el chocolatazo, si usted quiere hacer un chocolatazo usted dice, "Ah, caray, creo que me están haciendo de chivo los tamales o si ni siquiera sospecha, mire, déjenme decirle algo, aquí ha llamado gente para hacer el chocolatazo, 100% convencidos de que a ellos les van a mandar los chocolates, hasta te dicen, "No más lo hago para enseñarles a los del jale, ahí del trabajo de que de que pues mi mujer sí me es fiel o mi mi hombre me es fiel." Y, y hacemos el chocolatazo y pues ustedes ya saben qué sucede. Así que pueden marcar y llamar a el 1-888-874-2656. Y de vez en cuando ahí en redes sociales, Luis pone, ¿quieres hacer un chocolatazo? Mándanos tu número. También puedes seguirnos en redes sociales. Pues bien, me quedé en que hay algunas páginas piratas, falsas. Y hablamos, vamos a Instagram, ¿ok? ¿Ok? Vamos al Instagram para que ustedes no se confundan por lo que acaba de suceder, que mucha gente no sé si escucharon, pero pues yo eh, me mandan un mensaje diciéndome que yo ando hablando mal de no sé quién, que debería ser de los dos lados, digo yo, ¿de qué hablas? Pues lo que le dijiste a mi esposo. Entonces ya fui a ver y ya pues alguien más o este brody se lo inventó, pero el último que publiqué en Instagram, óiganlo bien, tengo seguidores 97,100. Más o menos. 97. ¿En una semana, maestro? 97.100. No, es una semana, no sé, porque qué tal si van a decir, ah, esa ah. página tiene <risa> más tiempo y entonces no es. Bien, 97.1, eh, 97.1K, son los seguidores que yo tengo. Si tú sigues una que tiene más o menos, que no dudo que haya con más, alguien que tenga menos, entonces es pirata. Y lo que yo tengo ahí es... Dice, el doggy figura pública, tiene un problema o una pregunta, tienes un problema una pregunta, dice ahí, escríbeme, es lo que dice. Y está el correo electrónico y también está eh, la página de elerasno.com. Eh, también está, obviamente, lo último que publiqué es, el amor no tiene que ver con alguien, el amor no es una especie de acto, el amor... Es el amor es tu forma de ser. O sea, porque muchos creen que el amor nada más es a una pareja, ¿no? Es más, la pregunta hasta es, ¿y tú tienes un amor en tu vida? Y muchos dicen, ah, no, ahorita no, porque no tienen pareja. Claro, puede ser que tengas a tu mamá, tu papá, tus hijos, tu, eh, no sé, tus hermanos, que los ames. Es el amor que tengo en mi vida, por ejemplo. Eso es lo último que publiqué. El amor tiene que ver... Con alguien, el amor no es especie, acto del amor en tu forma de ser. En Instagram, el, arroba, el maestro Doggy. ¿Cómo se escribe? E-L-M-A-E-S-T-R-O-D-O-G-G-Y. O sea, Doggy con doble G al final y quiere. Vámonos al... ¿Qué onda Garbanzo? Oh, es que estoy y viendo en, en, en el segmento de contacto, maestro. Ahí están las únicas dos formas de contactarlo, que es su correo electrónico y el número de aquí, de su programa. En el Facebook, en el Facebook tengo, a ver cuántos seguidores tengo aquí. Tengo acá 121 mil, ah, 121 mil 850 hasta ahorita. Este es el promedio. Ahí los piratas tienen mucho menos, pero ahí está la gente escribiéndoles. ¿Y qué onda, maestro? Y que no sé qué, los he visto. Y lo último que escribí fue lo mismo también. Eso es lo que publiqué en el mismo. Entonces, ahí también aparece el erasno.com, bla, bla, bla. Eso es lo que yo les, les puse. Y en el Twitter, no sé si fue algo diferente, porque a veces pongo cosas diferentes en todos, a veces lo mismo. Pero en Twitter lo último que yo publiqué eh, que es el maestro @elmaestrodogi también es eh, gracias maestro por sus enseñanzas, le hice retweet a un brody porque dice going to work, happy valentines day, please don't spend any money on this holiday. Okay. Bueno, un brody una mujer le escribe eh, a la como que a su esposo, dice voy a a trabajar, feliz día de San Valentín. Por favor, no gastes nada de dinero en este día festivo de Día de San Valentín. Y le pone, ok, Entonces, ahí está. Y es el último que retuiteé. ¿Cuál, cuál es eh, otra vez la, la de Twitter, maestro? Igual, lo mismo que Instagram, elmaestrodogui, elmaestrodogui en el maestro doggy. Arroba el maestro doggy. Y Facebook es, el ma ahí es maestro doggy. O sea, si ponen arroba maestro doggy en Facebook. Y a ver, vamos a ver. Okay. El... Doggy, hay unos que, que el Doggy alumnos y que el Doggy no sé qué, ahí está, hay uno que dice el maestro Doggy grupo, y hay 20.000 mil brothers, no. 21 mil brothers que están ahí menciando, por no decir otra cosa, <risa> eh, está otro, el maestro Doggy, este tiene 3600 personas, Son tres mil seiscientos brodis que están Están, están menciando ahí no no, no, no, no Acá está otro, el maestro Doggy Tiene 11.000 seguidores No, más que Luis Kebarro Sí, sí, más que usted, más no, es que Doggy Ustedes saben Y luego acá Este, ¿qué más tengo? A ver vamos, Deje y entro uno, a una de estas Ah, aquí encontré una también El maestro Doggy Hay un brody con un cinto pegándole a un niño No ¿Qué harías si te... Y la vamos a ver qué escriben aquí. Por eso te dicen que las parejas son con mal partido. Dice aquí, señorita Laura. O se empiezan a compartir de todo aquí. Nada. Y Brodis comentando como como si fuera a mí, ¿no? Pues ahí está. Ese es el cochinero que hay. Muy pronto vamos a ver si nos ponen la palomita azul. Pero lo importante es que me escuchen y escuchen bien el mensaje. Bien. Perdón que gaste tiempo en esto Lo tengo que hacer Un día se tiene que decir Y si tienen amigos, compas Díganles que si están siguiendo la de verdad o no Garbanzo me pasa algo acá Y me gusta jugar a esto De que el garbanzo me pase cosas Y él me dice maestro ¿Cómo ve esto? Cinco características de una mu buena mujer Número uno Las chicas más divertidas son las más atractivas Cinco características de una buena mujer la coquetería es fundamental para lucir preciosa. ¿De dónde sacas esto? ¿De la página falsa de, de esta cuenta o qué? No, no, no, no, maestro, <risa> es que de, ahí es ahí dice unos puntos de que si tú tienes una mujer que no tiene car estas características, lo más probable es que o sea, no vas a Hay que verlas, las voy a analizar, las voy a analizar. Capturan a los reclusos que habían escapado de nada no, eso. Hace no, no. <risa> es del señor que se <risa> Es que hay un claro. señor en, en Arizona que tiene su casa de campo. Ustedes saben que muchos empleadores, muchos jefes de los que tienen compañías grandes del fil, del, del campo, les regalan casa para vivir ahí y ellos se ponen a arar o a trabajar la tierra y el rancho donde ellos viven hay una casa y dice ahí, ahí la tienen. Entonces este señor tenía una su esposa en su casa y él andaba en el tractor en Arizona y de repente él llega a su casa y escucha ruidos y eran los Brody's que se acababan de escapar de una cárcel de ahí y estaban golpeando a su mujer y él dijo, cuando los vi salir pensé que ya los había matado. Entonces, de ser era la nota. Entonces, a los Brody's dice que él los golpea a los dos y los hizo correr, Brody. Ah, bueno, pues entonces tal vez tendría, no sé, hay algunas clases de defensa personal, ¿no, maestro? Porque dos reos que vienen hambrientos y están entrenados, hacerlos correr, pues está... Está bien, digo, qué bueno que no pasó a Mayores. Así es, brother. Pues bueno, eso es lo que acá está. No sé si si habla el señor, pero es muy chistoso oh, que él se... el ranche. Sí, es muy chistoso como el señor dice... No, yo los, los hice correr y hay un video donde... A ver si Luis lo pone ahí. A ver. ¡Aquí está el ranche! Van corriendo en el filo, o sea, se escaparon de la cárcel los dos, pero ya van muy guangos ya, como que. Bueno, pues el señor dice que los hizo correr. Por eso, pero está muy interesante. Brody con todo. ¿En o sea, otros temas, maestro? Se acabó el tiempo, ah, pero, pero ¿qué tema? A ver, dime. ¿Por qué no un día nos habla de qué vinos se pueden acompañar y con qué tipos de queso? No digo... Bien, no tío, soy claro. experto en vino, ah, Rory. No, pero usted toma... No puedo lo que me gusta a mí, pero yo no soy un experto en vino. ¿Podemos gusta, agarrar tío? uno experto? ¿Alguien de quien ni le gusta el queso? No, pero... Como tú, no, ni el vino. El queso Oaxaca, sí. Con pues ni que fueran tlayudas, dijo aquel, chispas de chocolate, ni que fueran galletas. Con tu...